you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 Con bases en San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a todos los que nos han sintonizado y los que nos sintonizarán dentro del, dentro del rato. Así que、eh, hoy estamos en otra edición más,、eh, no solamente transmitiendo a través de metalpr.com, pero también. Estamos transmitiendo a través de c e s a r Radio Rock.com en Bolivia, en Asaltomatar Radio Rock.com en España, a través de Metalcorrosivo.com en México, a través de Frecuencia Online Radio en Buenos Aires, Argentina. También a través de e Spectro FM 98.8 en Corrientes Argentina y a través de c e s a r Radio Rock.com Punto The Classic. Así que estas son todas nuestras amigas emisoras afiliadas que se han encadenado con nosotros para transmitir y tirar a volar el Heavy Metal Bunker Radio Show a través de toda la Latinoamérica y Europa. Así que muchas gracias y bienvenido a toda esa gente de Bolivia, España, México y Argentina, a la gente de Estados Unidos, de Puerto Rico y de cualquier otra parte del mundo que nos estén sintonizando. ¿okay? Muy bien, mi gente, pues hoy en otro programa más: 120 minutos de puro metal pesado. De ese metal que nos pone a vibrar y que simple y sencillamente nos apasiona. Y hoy comenzamos nuestro, nuestra o apertura, nuestro despegue, con nada más y nada menos que con Dark Angel. Dark Angel de su clasiquísimo álbum Darkness d i s i s de 1986. Estábamos escuchando precisamente. El tema Darkness Decent. Un temazo de una banda bastante subestimada. No es una banda、eh, que se menciona mucho cuando hablamos de, de la escena del trash. Pero es una banda que dejó sus huellas y que aún están activos. Y ahí siguen dejando huellas y haciendo buena música y buenos conciertos. Así que ahí teníamos a Dark Angel. Para los que nos están sintonizando a través de metalpr.com, como en todos los programas, los invito a que formen parte de nuestro chat en vivo. Simplemente tiene que entrar a metalpr.com diagonal en vivo y ahí aparece una cajita donde pondrá su nickname y automáticamente pasa a la plataforma de Heavy Metal Mansion y ahí podrá compartir con los muchachos que están allí comentando. Sobre música y otros temas más, ok. Muy bien, pero vámonos, vámonos r a p i d i t o a sonar buena música y vamos a sonar algo de estos muchachos alemanes que hace tiempo que no sueno nada aquí y ya me estaba dando un poquito de nostalgia. Así que vamos a escuchar algo de Halloween. Come and take a trip with me to future And if you run e r n i n g through your life And you don't know what the sense is Come and look h o w i t could b e in future del rock se llama asaltomata radiorock com entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión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 u t Aplicación móvil gratuita y confiable, a pesar de no estar en g o o g l e Play, o pilla los productos personalizados d en u e s t r o merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Ajá, mi gente, estamos de regreso. Estamos de vuelta en Heavy Metal Bunker Radio Show. Para esos que nos acaban de sintonizar un poco tarde. Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. Les saluda su amigo Dark Nerudas y estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion, Metal PR, todos los domingos a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Pero también estamos transmitiendo a través de c e s a r Radio Rock.com todos los domingos a las 21 horas en Bolivia. También estaremos a través de Asaltomataradio r Rock.com todos los lunes a las 12 del mediodía en España. Eh, los lunes también a las seis de la tarde estaremos en México a través de cenofmmetalcorrosivo.com. Los lunes a las veintidós horas estaremos en Buenos Aires, Argentina, a través de frecuencia online radio.com. Los martes a las 21 horas regresamos a Bolivia, esta vez a través de c e s a r Radio Rock.com. The Classic. Y los viernes a las 10 de la mañana estamos en Corrientes Argentina a través de e Spectro FM 98.8. Así que esos son todos los horarios y t o d a Eh, la calendarización de Heavy Metal Bunker Radio Show en diferentes emisoras, diferentes días en diferentes países. Ok, así que bienvenidos y gracias. Y un saludo muy grande a toda la gente de España, de Bolivia, de Argentina, de México, de Puerto Rico, de Estados Unidos y de todo el globo terráqueo. Muy bien. Así que、eh, ya comenzamos con nuestro primer bloque de la noche. Lo comenzamos con los alemanes Halloween. Los que de alguna manera le guste o no le guste a algunas personas, fueron los fundadores de las bases para lo que hoy se conoce como el Power Metal. De su gran clasiquísimo álbum, Keeper of the Seven Key, s primera parte. Estábamos escuchando el tema Future World. Un temazo. Bueno, es que de ese disco todos, desde el uno hasta la última canción, todos son unos temazos. La verdad es que eso es un álbum impecable. De esos que usted lo pone y lo deja sonar hasta que se acabe. Porque todo el álbum es simple y sencillamente una obra maestra. ¿Ok? Y eso. Es lo que teníamos de Halloween. Después nos fuimos con con un di disidente de Halloween. Nos fuimos con Gamma Ray, la banda fundada por Kai Hansen, quien es el fundador de Halloween. Y de l su álbum Land of the Free 2 de 1995, estábamos escuchando el tema Man on a Mission. Un buen disco.、Eh, me gustó. Entre el Land of the Free 1 y el Land of the Free 2, me voy con el 1. Pero el 2 estuvo bastante, bastante bueno. Me gustó mucho. Y ese tema, Man on a Mission, es un tema que siempre me ha gustado bastante. Para mí, Kai Hansen es simple y sencillamente una estrella a otro nivel. Kai Hansen,、eh, sí. s í hizo un hueco muy grande cuando se fue de Halloween, en mi apreciación personal, no solamente en su ejecución en la guitarra, en la composición, en los arreglos, sino en vivo. Yo tuve la oportunidad de poder ver a Halloween con、eh, Gamma r a y juntos en el mismo tour. Eso fue para el Hellish Rock Tour.、Eh, Y definitivamente, definitivamente Kai Hansen es、eh, un motor de energía detrás de la banda que esté. Y en ese concierto, recuerdo que tuvimos la oportunidad de que en un momento dado se uniera Halloween con、eh, Gamma r a y Que precisamente uno de los temas que se tocaron、eh, fue este: Future World. Espectacular, simple y sencillamente espectacular. Muy bien. Y cerramos este、eh, bloque con nada más y nada menos que con la banda Burning Witches. Burning Witches de su más reciente álbum lanzado en el 2020, que se llama Dance with the Devil. Estábamos escuchando el tema Lucid Nightmare. Burning Witches. Que su guitarrista, Sonia Nubis, pues simple y sencillamente abandonó la banda. Ya que se fue con Fernanda Lira para la banda Cripta. Así que sí, la guitarrista de la banda Cripta es la guitarrista que salió de Burning Witches.、Eh, vamos a ver、eh, a quién buscan de sustituto, porque Burning Witches es un bandón. Los、eh, álbumes que han tirado son muy buenos. Este último álbum en específico es bastante bueno. Así que vamos a ver dónde sacan una sustituta para esto, pero ya aparecerá. Muy bien.、Eh, así que eso era lo que teníamos en este bloque. Vámonos r a p i d i t o con el próximo bloque y nos vamos a ir con un señor clasiquísimo que también tuve la oportunidad de verlo. Me pareció espectacular en vivo.、Eh, en ese momento todavía tenía un bozarrón. Eh, en espectáculo, pues simple y sencillamente es un espectáculo brutal. Y estamos hablando de John Oliva, el e x s a b a t a g e cuando tenía su proyecto John Oliva Spain. SON THE king Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Yes, sir. Aquí estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos transmitiendo a través de metalpr.com y de nuestras afiliadas y nuestras、eh, queridas amigas emisoras que se han encadenado con nosotros. Bien, en este bloque lo que estábamos escuchando. Eh, comenzamos con Mr. John Oliva,、eh, ex Sabatage, ex cantante de Sabatage, de su proyecto John Oliva Spain. De su álbum Maniacal Rendering del 2006, estábamos escuchando el tema Through the Eye of the King. Un temazo, un excelente álbum, de hecho. De, de los álbumes que lanzó con este proyecto,、eh, John o l i v e r Spain, este es mi favorito.、Eh, todos están bastante buenos, pero por alguna razón este me gusta más, un poco más fuerte, un poco más. Eh, eh, no sé, me gusta más, un poquito más metal que los demás.、Eh, así que ahí teníamos a John o l i v e r Spain. Después nos fuimos con The Ferryman. En la voz de nuestro amigo chileno Ronnie Romero. De su más reciente álbum, A New Evil del 2019, estábamos escuchando el tema Don't Stand in the Way. Así que un temazo y un muy, muy buen disco. Así que aquellos que no lo hayan escuchado, altamente recomendable. Y cerramos este bloque con、eh, Mr. David Coverdale y w h i t e s n a k e De su más reciente álbum, Flesh and Blood, del 2019, estábamos escuchando el tema Hey You Make Me Rock. Uno de mis temas favoritos de ese álbum. Que es un buen álbum.、Eh, es un álbum bastante diferente, pero es un buen álbum. Me gusta. Porque tiene, en muchas canciones tiene n un saborcito medio bluceado, ¿verdad?、Eh, esta mezcla del. El Tradicional hard rock, metal, pero también un poco del blues. Y, y me gustó, me, me gusta el disco,、es、un disco bastante atractivo. No es lo mejor que ha hecho Waisen, pero es un buen disco. Bien, así que eso era lo que teníamos en este bloque. Muy bien,、um, el señor Zack Wild, guitarrista famoso por ser el guitarrista de Ash Ashby Asborn. Pero también、eh, con su proyecto de Black Label Society y otros proyectos en e l que ha estado involucrado. Entre ellos tiene un proyecto que es un tributo a Black Sabbath que se conoce como Sack Sabbath. Pues Mr. Sackwild ha decidido que con su、eh, banda a tributo a Black Sabbath、eh, iban a grabar un álbum en honor a los 50 años. De、eh, haber lanzado el álbum original de Black Sabbath, que se cumplió el pasado、eh, 13 de febrero del de, 2020.、Eh, Zack Wise simple y sencillamente decidió que va a, a, a grabar todas las canciones de ese álbum、eh, de una manera muy, muy especial. Él quería、eh, grabarlo. Eh, en una sola toma, igual que ocurrió con el disco original de Black Sabbath, y que se iba a editar y mezclar en, una sola, en un solo día, igual que ocurrió, y que se iban a tratar de utilizar、eh, los métodos más similares posibles a como ocurrió en 1969. Se iban a utilizar Real to Real, iba a s e r análogo. Eh, así que iban a tratar de rescatar、eh, ese, ¿verdad? ese espíritu de lo que ocurrió en 1969.、Eh, este álbum se supone que saliera en el febrero 13, que era precisamente el día en que se cumplían los 50 años del lanzamiento del disco debut de Black Sabbath. Por alguna razón que no sabemos, pues eso no ocurrió. Y recientemente s a c k a i l tira un comunicado diciendo que este álbum va a ser lanzado en el próximo mes de septiembre. Y no solamente eso, sino que también lanzaron un single de lo que va a ser este álbum. El álbum va a llevar、eh, de nombre v é r t i g o Y este nombre v é r t i g o va en honor al e sello disquero que fue quien editó y quien le dio. La oportunidad a Black Sabbath para que lanzara este álbum, que como ustedes todos saben, p u e se s convirtió en uno de los álbumes más importantes de la historia del heavy metal y que para muchísimos de nosotros es el álbum donde comienza lo que hoy conocemos como el heavy metal. Así que Sagual en el mes de septiembre va a estar lanzando su álbum Sack Sabbath Vértigo. Eh, es un e p e n realidad tiene cinco canciones, pero de esas cinco canciones, dos de ellas son un medley. Así que en realidad va a estar tocando unos nueve temas.、Eh, vamos a ver cómo se escucha y vamos a ver cómo va a estar eso. El single que lanzaron está de lo más interesante y quise compartirlo con ustedes. Y Vamos a estar escuchando a Zack s a b a t en su más reciente、eh, tema, que va a ser parte. Del Zack Sabbath Vértigo, y esto es Black Sabbath. En Google Play o buscaron en las aplicaciones t u n e i n o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. Welcome back, people. Bueno, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando en ese bloque era. Eh, lo más reciente que lanzó、eh, Zack Wild de su banda tributo Zack Sabbath, un tema que va a ser parte de lo que será el álbum Zack Sabbath Vertigo, que es un EP que van a estar lanzando durante el mes de septiembre en honor a los 50 años del lanzamiento del álbum debut original de Black Sabbath. Así que ahí teníamos el tema Black Sabbath. Eh, que, como podrán haber visto,、eh, suena muy bien, claro.、Eh, tiene el toque, el, ¿verdad? el estilo, el sabor, el color de Sackwire. Pero está muy bien, porque esto es un disco、eh, tributo en honor, ¿verdad? No, no se e s t a b a tratando de hacer una copia ni nada, esto, sino un álbum、eh, tributo. Muy bien. Eh, lo próximo que escuchamos, esto es una banda parte de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal. Y esta banda se llama Dexter War, de su más reciente álbum lanzado ahora en el 2020, que se llama Return of the Blade número 3.、Eh, esto es una banda griega que tiene、eh, tres álbumes. Y este es su más reciente álbum, una banda que suena súper bien, me gusta mucho desde la primera vez que la escuché. Ahí teníamos a Dexter War. d Y desde España tenemos también, que fue con lo que cerramos, la banda Nudo. De su más reciente álbum, lanzado ahora en el 2020, el álbum se llama Rabia. Y estábamos escuchando el tema Motivos para luchar. Un buen tema. De hecho, de este tema se sacó un lyric video que está en YouTube.、Eh, nudo me gustó cuando lo escuché la primera vez. No los había escuchado. Descubrí que el cantante y guitarrista de esta banda pues, era el bajista de la banda Dudain. o Que、eh, precisamente la semana pasada estuvimos tocando un tema de Dudain. o Pues este, el cantante y guitarrista desnudo, pues era, fue parte de esa banda. Así que, muy bien, eso era lo que teníamos. El pasado 4 de julio estuvimos en el, los Estados Unidos, estuvimos celebrando lo que es la independencia de los Estados Unidos. Y el pasado jueves, el pasado jueves 9 de julio, Estaban celebrando la independencia, pero en nuestra querida Argentina. Dicen que es un día feriado también. Y allá estuvieron celebrando, entonces, aunque un poco de días tarde, les quiero、eh, dar mis grandes felicitaciones a toda la gente de Argentina, a toda la gente de la nación argentina, por、eh, no sé cuántos años son, pero los que sean. Por su independencia, ¿okay? independientemente de los、eh, ideales que tengan, la independencia de todas las naciones se debe n celebrar como algo especial. ¿Por qué? Porque la libertad es el estatus y es el estado natural de todos los pueblos. Cualquier otra cosa es un invento del hombre. Que usualmente se hace para oprimir, para explotar y para obtener beneficio de los, del pueblo y de la gente que más lo necesita. La libertad es el estado natural de todas las naciones. Así que no importa el país que sea, hay que felicitarlo cuando están en celebración de su independencia. Mi patria Puerto Rico ha sido la única que no ha tenido los cojones de poder exigir su independencia, pero lo podemos entender. Mi país sufre de una muy grave enfermedad que se llama fanatismo político, que lo ha llevado a una condición de un tantrum severo de lo que es el síndrome de Estocolmo. Así que hasta que no se cure nuestra patria, no dejaremos de ser una colonia. Pero. En celebración de la independencia de Argentina, le vamos a dedicar entre Heavy Metal Bunker y la gente de Tren Loco, vamos a dedicarle este tema. ¡Ojuremos con gloria a morir! Las provincias unidas del sur, c o l orado de gloria vivamos. ¡Ojuremos con gloria a morir!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 Eh, les soy honesto, nunca había eh, escuchado eh, la, la letra del himno nacional argentino. Pues sí, escuchábamos las melodías, ¿verdad? Cuando veíamos los juegos o alguna olimpiada o algo que ponían los, los himnos、eh, en audio, pero, pero las letras no. Y me parece que t r e n l o c o hizo. Un、eh, trabajo revolucionario, pero eh, extraordinario eh, en ese tema. Así que felicidades a la gente de Argentina en la celebración de su independencia, aunque ya pasaron un par de días. Lo próximo que estuvimos escuchando era otra banda de lo que es el movimiento de New Wave of Traditional Heavy Metal. Esta banda es de Alemania y se llama Blissen. De su más reciente álbum del 2020 que se llama Whirling Chains, estábamos escuchando el tema Forget with Evil. Un buen tema, un muy buen disco y una muy buena banda. Y cerramos el bloque con la banda argentina Alacrán.、Eh, fíjate, esta banda Alacrán, a pesar de que es una banda que comenzó a mediados de los años 80, su primer álbum Es de 1989. Pues volvieron a tirar un álbum en 1991. Y simple y sencillamente, básicamente, no volvieron a hacer nada en términos de producciones.、Eh, sí, en el 2013 lanzaron un split álbum. Pero en realidad, pues, e r una banda que sonaba bastante bien. Y simple y sencillamente, pues, no han hecho mucha cosa. Este tema me gustó bastante. Eh, del a del álbum Otra vez en la calle de 1991, estábamos escuchando el tema Sin señal exterior. Eso era Alacrán de Argentina. Bien,、yes. vámonos con nuestro ya casi, casi acostumbrado bloque de trash metal. El bloque del f u e t e o de la candela, donde están las llamas de fuego volando. Hoy nos vamos a ir con bandas más recientes. Vámonos hoy con bandas de trash metal, pero que son bandas básicamente de la nueva generación. Aunque vamos a comenzar con una que no es tan nueva generación. Pero、eh, en su mayoría, este bloque nos vamos a ir. Y vamos a comenzar este bloque con. Eh, nuestros amigos del trash metal mexicano. Vámonos con Strike Master. LOUD Con Dark Meruda Desde Spring, Texas Todos los jueves A las 10 de la noche Escuchas clásicos De ligen y metal A través de ACROCK Y de la nueva generación NOTICIAS COMENTARIOS RESIÑAS METAL EN ESPAÑOL Todos los jueves A las 10 de la noche Por ACROCK RADIO Ay, ay, ay, ay, ay, ay Candela era lo que había, fuego era lo que había en ese bloque candeloso de trash metal, mucho trash metal de gente joven. Comenzamos con una banda que no es tan de la nueva generación, porque es una banda que lleva bastantes años, sin embargo, es una banda que la siguen corriendo jóvenes y son nuestros amigos de Strike Master de allá de México. De su más reciente EP del 2019 que se llama d e a t h Base Illusion,、eh, estábamos escuchando el tema Strong as Hell.、Eh, un tema muy bueno, el EP está bastante bueno, así que muy bien por los chicos de Strike Master. Que、eh, recientemente, el año pasado, tuve la oportunidad, junto con mi hermanito el Conti y con el Lechón Atómico, Tuvimos la oportunidad de poder ver a Strike Master en vivo aquí en Houston y simple y sencillamente esa gente suena espectacular a otro nivel, de verdad que sí. Así que muy bien. Lo próximo que estábamos escuchando era la gente de Power Trip, de su álbum Nightmare Logic del 2017. Estábamos escuchando el tema Crucifixation. También tuve la oportunidad de ver a Power Trip aquí en un evento que estuvieron haciendo con Acep y Ace Philly.、Really. Y Power Trip, eso es una de las bandas que yo he visto con más energía en mi vida. Es verdad que son unos muchachitos bien jóvenes, pero el nivel de energía que emana esa gente en el escenario es una cosa brutal. El sonido, la ejecución musical. Es brutal. Power t r i p es una de esas grandes bandas que prometen mucho en lo que es la nueva ola del trash metal. Después nos fuimos con otra banda que básicamente también es nueva y estamos hablando de la gente de Warbringer que lanzaron un álbum sin precedente en el 2020. Lanzan su álbum Weapon of Tomorrow y el tema que estábamos escuchando era Firepower Kills. Ese álbum de w a r b r i n g e r simple y sencillamente es lo mejor que han hecho en la corta carrera que llevan. Sus primeros discos, su primer disco fue buenísimo, pero este LP, la verdad que le pusieron mucha furia, mucha violencia y le pusieron mucho, mucho énfasis en que sonara como tenía que sonar. Así que bravo por la gente de w a r b r i n g e r Y cerramos con otra banda que lanzó un álbum este año que también es espectacular y estamos hablando de Havoc. Havoc lanza su álbum 5 en este año 2020 y de ese álbum estábamos escuchando el tema Phantom Force. Un temazo de también otro disco brutal. Así que la nueva era, la nueva ola del trash metal de la nueva generación promete. Ok, promete. Ya los old schoolers, los clásicos del trash, poco a poco se irán retirando, así como Slayer. Algunos se irán muriendo, otros se irán quitando. Y la nueva ola de lo que es el trash metal de la nueva generación promete. Ok, así que eso era lo que teníamos en nuestro bloque trachero. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Se me acabó mi tiempo. Eh. Simple y sencillamente los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico a través de metalpr.com, como todos los domingos. También a todas nuestras、eh, afiliadas durante la semana, pues los saludo durante toda esta、eh, semana. Bien, mi gente. Los dejo, cuídense mucho. Espero que tengan una excelente semana. Sigan protegiéndose. La pandemia no ha terminado. En estos momentos es uno de los momentos más críticos en toda la pandemia. La gente está bajando la guardia y las consecuencias no parecen ser muy alentadoras. Así que, por favor, cuídese usted, cuide a su familia, siga protegiéndose. Siga usando su mascarilla, aunque no le guste y aunque le moleste, y siga manteniendo distancia. El tener mascarilla no sustituye e l que tenga que mantener distancia, gente. Estoy viendo en Facebook muchos amigos, mucha gente querida,、eh, sin mascarilla, s los estoy viendo unos trepados encima del otro, sacándose foto cachete con cachete. Yo sé que nos queremos mucho, yo sé que nos hacemos falta, yo sé que como latinos nos. gusta estar uno encima del otro estamos hablando de salud no estamos jugando estamos hablando de vidas y estamos hablando de la salud no s o l o de nosotros sino de nuestra familia así que espero que se protejan y se cuiden mucho yo me despido en la noche de hoy que tengan una buena semana los dejo y que tengan unas buenas noches y hasta la vista baby